Bueno, Juan, ¿un saludo especial. Hoy tenemos nuestra tertulia a la carta. Quería pedirte el enlace de la tertulia para publicarlo en, en Facebook. Ah, Ok, ya lo ponemos. Espérate un minuto. Ya te lo doy acá. Bueno, yo ¿No es estoy ya? transmitiendo desde un sitio donde eventualmente no... No transmito, entonces de pronto oyen un poquito de ruido ambiente, pero me decías que no se está oyendo, ¿no? No, está, se, se oye bien, Jairo, se oye bien. Ok, perfecto. Listo, ya te lo envié. Bueno, la idea es que hoy tenemos una, como siempre, temas improvisados que casualmente vamos eh, compartiendo con ustedes. Hoy se me ocurrió un temita para, para desarrollar con Juan. ¿Tú se recibiste la, el mensaje, Juan? Sí, ¿También? sí lo recibí, me parece muy buen tema. Ok, perfecto. Entonces, es, es hacer referencia a las motivaciones principales que tenemos los seres humanos, eh, básicamente en cuanto a ese motor que día a día nos está acompañando en el, en el, en el diario vivir, en el diario transcurrir. Eh, Astrológicamente... No puede identificar esa motivación principal pues de una forma muy, muy sencilla, muy simple y es a través de la posición del sol en signo y en casa. Eh, eso a nivel de lo que el arquetipo de sol significa que es la esencia primordial o el héroe solar como dice Juan, ese término lo, se lo acogimos, <ríe> eh, que, que hace referencia a... a ese eje principal, la luna también por ejemplo es un gran motivador a nivel de, de, de emociones, cómo nos nutre, cómo nos alimenta y en qué en qué escenarios encontramos esa motivación principal para nutrirnos y alimentarnos desde la parte afectiva y emocional. Entonces, la idea, pues, sería empezar con ese temita y ya miramos cómo vamos desarrollando el resto de, de, de la sesión. Indudablemente bueno. el tema del sol me encanta. porque cuando uno empieza a estudiar astrología y empieza a encontrar uno tantos términos como el ascendente, como dónde está Venus, Marte, eh, obvia uno dónde está el Sol, pues es lo que normalmente le dicen, ¿cuándo nació? Entonces usted es un Tauro, un Géminis, un Cáncer, y es ahí donde está el Sol, pues por esa razón lo vamos obviando porque lo creemos eh, superficial. Pero en realidad la figura del Sol es muy importante, El sol es un símbolo que está representado por un círculo que representa el infinito con un punto en el centro que representa la expresión de un yo individual de todo ese infinito que lo rodea. Luego, el punto solar en la carta es importantísimo porque nos hace mostrar nuestra individualidad, nuestro carácter único, personal, de cómo estamos expresando todo lo que nos rodea en uno. Luego, el tema del sol, tengo inclusive en días pasados una conferencia dedicada a él, fue pues, una de que iniciamos el segundo ciclo de conferencias virtuales, que se las recomiendo, está en el blog Astrología y Mitos. Eh, y me parece interesante que Jairo, que con las eh, cartas que vamos a tomar hoy de... De nuestro público. Miremos si están de pronto conectados y, y para hacerlas. En, ¿Tienes ahí cómo abrir tu software? Sí, sí, sí, ya. Eh, venga, una, una cosita también desde el punto de vista astronómico. Eh, no sé si, si sea correcto, pero a mí me gusta hacer esa lectura. Eh, el tamaño del Sol comparado con los las otros planetas, pues es. es eh, muchas veces <ríe> muy grande, Por supuesto, ¿no? Sí. Eh, esa misma analogía pues la podemos trabajar con, con, con el esquema astrológico. De hecho, en el sistema que nosotros manejamos, eh, asignamos una serie de puntos, a aquellos elementos que astronómicamente tienen una mayor influencia en nuestro esquema natal, como son el ascendente, el sol y la luna, ¿no? Las, las llamadas luminarias en, en astrología. Eh, una razón de ser, esto es pues, que astronómicamente pues son, son más notorias y pues tienen un, una mayor presencia lo que hace referencia a tomándonos nosotros como eje ese sistema solar y, y nosotros pues estamos ubicados en el, en el plano Tierra, ¿no? Sí. Entonces sí. esa es una referencia que o una analogía que me gusta trabajar bastante. Pienso que es una analogía primordial porque el símbolo del Sol es el centro de nuestro sistema solar, es el que produce... tanto la energía como la gravitación necesaria para que todos los otros planetas estén a su alrededor. Luego, la, el símbolo del Sol es un símbolo de conciliación entre opuestos. Eh, por ejemplo, si miramos el planeta, un planeta como Neptuno, eh, que es un planeta que busca sus orígenes y busca rehacer un paraíso terrenal, Y miramos un opuesto, como es Marte, que es la figura del guerrero, del que lucha por lo suyo. Ambos son un símbolos antagónicos, pero ambos giran alrededor del Sol. Esa analogía es bien importante verla ya después en la carta personal, de cómo el Sol en nuestra propia vida es el que hace que ahora seamos de Neptuno o ahora seamos de Marte. Es decir, ahora seamos unos guerreros por nuestra causa o ahora nos dejemos... llevar por las olas de la vida todo depende de quién pues del sol que es el que hace que se concilien todos los los aspectos que parecen tan antagónicos <risa> eh, qué más me ha dicho Carla okay ¿Basta? oye Juan pero pero aquí yo encuentro también una cosa interesante Y es que cuando tú dices que la dualidad, o sea, está presente en, en, en, en el elemento Géminis, también se puede perder eso y se unifica en una sola, en una sola entidad. Caso, o sea, a ver, les explico. Esta semana, el lunes, estaba yo caminando por la calle y me encuentro un par de, de viejitas, eh, por ahí 68, 70 años, gemelas, idénticas, idénticas, idénticas, Y lo que más me llamó la atención era el que la, la vestimenta era también totalmente idéntica, o sea, ellas conscientemente estaban asumiendo ese proceso de de a través de la identidad verse iguales. Sí, qué curioso eso. Fíjate cómo es de cómo es de impactante ver uno un par de gemelos. Tienen tienen siempre tienen los gemelos algo de magia. Uno los tiene que mirar dos y tres veces, ¿sí? Esa esa magia también la tiene el Géminis. si la sabe aplicar muy bien. La magia de la dualidad. Eh, esa es, es esa, esa magia de poder encontrar en lo malo lo bueno y en lo bueno lo malo. Uh, por ejemplo, fíjate cómo el héroe necesita del antihéroe, Superman necesita del ex Luthor. <ríe> ¿Sí? si, si no existiera el antihéroe, el héroe sería fofo, tonto, no tendría sentido. Eh, en Géminis, una de las. cuestiones más importantes de vida y lo que puede dar sentido de vida es ayudar a conciliar los dos polos opuestos, ayudar a reunirlos. Eh, fíjate, volviendo al tema de los gemelos en la mitología, ambos peleaban mucho. Por ejemplo, Castor y Pollux, uno era inmortal y el otro era mortal. En una situación de guerra que tuvieron, el mortal pereció y el inmortal le dolió mucho la pérdida de su hermano y fue donde Cedus a pedirle, que le ayudara a retomar, a, re, a que volviera a vivir su hermano. Así pues, Zeus lo que dijo fue, bueno, pues intercámbiense, cuando uno esté en el inframundo, el otro va a estar en el Olimpo, y así viceversa. Eso mismo le pasa mucho al, al Géminis. Cuando está bien, está muy, muy bien, y cuando está mal, es horrible. Y hay que aprender a identificar que ambos polos son importantísimos para el Géminis. Es decir, yo sé que, La vida en este momento y la sociedad nos dice que lo que tenemos que estar es todo el tiempo felices y alegres y sentirnos bien. Pero para el Géminis es, y para en general todo el mundo, es importante tener sus espacios de tristeza, de crisis, de angustia. ¿Para qué? Para después salir unos espacios de felicidad y de, y, de, y de grandeza. Si uno obvia uno de esos dos pasos, pues no va a poder disfrutar el otro paso. Es decir, si uno cree que toda la vida siempre es feliz y alegre, es absurdo porque no puede ver el contraste. Como cuando uno toma una foto, una foto necesita tanto de brillo como de contraste. Si uno nada más tiene luz y no la parte oscura de la foto, pues es, eh, no se va a ver. Es tan importante esas partes oscuras que es la que hacen resaltar las imágenes, y es la que hace eh, darle sentido a cada una de las cosas. Cuando uno tiene un sol conjunción Júpiter, uno, uno tiende a ser muy idealista, Y le puede doler a uno, le puede doler el el, el actuar, el hacer, la materia física, el, la restricción, la limitación de, de lo finito, de, de las rutinas, del día a día. Eh, porque uno preferiría más bien estar soñando y, y estar haciendo una serie de vivencias más en, en, en lo que podría llegar a ser y no es. Ay, aquí ah, cada nos está escribiendo, no, no había visto. Okay. Juan, eh, tengo que pedirte un favor, es que surgió acá una situación que me obliga a ausentarme ya voy a dejar grabando la sesión, pero quieres que te que te dé el atributo de presentador yo sigo grabando la sesión ahí está Marcela, no sé si Marce nos puede acompañar voy a darle el micrófono a Marce que nos ayude con la moderación también Sí, sería bueno porque al darme, al darme atributos no tengo el software de... Él. Ok. Hola, Marce. Hola. ¿Cómo vas? Acabo de llegar. Ay, bien okay. Bien, es que se me presentó aquí una situación que me, que me obliga a ausentarme ya, entonces si nos puedes ayudar con la sesión con Juan. Claro, no hay ningún problema. Entonces ya te va a dar atributos de, de organizadora, yo la sigo grabando, yo la dejo grabando, entonces no hay ningún problema, ¿bueno? Bueno, y Juan, ah bueno, entonces si quieres Marce para que cargues el, eh, la presentación también o la carta, no, carga el software y seguimos trabajando la carta de Kylie, ahí ya estás viendo los datos de ella listo Marce, te la, te la doy ya Espera un segundito, o sea la idea es, la idea es cargar la um, el software eh, para poder ayudarle a mostrar a Juan. Es, exacto, ¿Sí? ver esta carta, la de KL. Ok, perfecto. Pero entonces tendría yo que eh, poner los datos. Ya, esperamos un segundito, ya estoy abriendo. Listo, Juan. Entonces, eh, le das ahorita atributos a, a Marce. Aunque yo bajar yo bajar en pantalla, voy a bajar mostrando esta pantalla, bueno, la de, la de KL Eso, déjala en pantalla, sí. Listo. Déjala con aspectos. Ok. Listo. Un abrazo, me toca. Yo les dejo ahí abierto, ven Chao, Jairo. Chao, Marce. Chao, chao, Juan. Gracias. Un abrazo. Hablamos leguito, Juan. Chao. Bueno. <risa> Pues muy bien, Marcela, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá entonces. Muy bien, Marcela, ¿cómo estás? Sí, sí. El, eh, la idea es que, es que en esta pantalla la van viendo ahorita y después en algún momento si necesitamos abrimos el la mía o qué? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Listo, ahí estoy contigo. Bueno, pues estábamos hablando, Jairo propuso un tema hoy que era hablar sobre cómo podemos identificar nuestras motivaciones de vida eh, según donde esté el sol ubicado. ¿Okay? En este caso, pues tenía, estábamos hablando de los gemelos y las motivaciones. Eh, Carla nos no, eh, cuenta que Me gustaría saber cosas más concretas, pero ya se fue. Entonces, eh, pienso que sería interesante retomar otra carta, si ya tienes tú el control allí para abrir la, la presentación. Para abrir eh, el software de cartas desde tu... Perfecto. Voy a coger entonces la presentación, ¿sí? sí Como Change sí. Presenter, ¿cierto? Perfecto. Y ya está abierto mi software para que podamos ingresar los datos. Entonces, alguien más. Espera un segundito. ¿Por qué me dice que si sí? quiero que tú seas el presentador? No, yo soy la que quiero que puedan ver mi pantalla. A ver cómo hacemos. <risa> Tú me ahí llegaste, ahí llegaste a salvar la situación la vez pasada cuando estábamos con la con la presentación con la tertulia de de Diego y la tuya te acuerdas Sí que Jairo me sí. dice coja el poder cojo yo ese poder y no salió nada bien ¿no? sí, bueno bueno tú me cuentas cuando está en mi pantalla uh -huh. A creo ver. que creo que ya ¿Show my sí sí ahí ya tengo tu pantalla sí. perfecto estamos arriba a la izquierda pacientes H ¿sí? sí sí perfecto Ok, entonces y tenemos los datos de alguien Eh, o vamos a abrir para eh, que alguien nos eh, sí, vamos a hablar primero de Carla que ya hablamos un, un, unos de acá pero eh, sería interesante si hay otra persona que quiere plantear sus datos uh -huh. que nos los escriba en el, a través del chat Natalia Ramírez sí Natalia, con mucho gusto ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 8 de mayo de 1980. ¿En qué ciudad naciste, Natalia? En Popayana. Tengo por alguna razón, si ves, un delay. Ahí ya me pues está abriendo. Entonces, Natalia. ¿Sí? Voy a poner acá tertulia. Uh -huh. <risa> Y Natalia nació en... Nació el 8 de mayo... Sí. De 1980. 1980. En la ciudad de... Popayán. Popayán. como 8 de mayo, es una Tauro. ¿Y tenemos la hora de Natalia? Tenemos, sí, eh, tenemos 9 y 32 AM. 9 y 32 AM, perfecto. Voy a mirar acá, te voy a abrir micrófono, Natalia. Natalia, listo. Ya tienes el micrófono abierto. miremos a ver si, si si está funcionando. Sí, buenas tardes. Hola Natalia. Hola Juan, cómo estás? Bien, bien. Muchas estás? gracias. ¿Qué? Muy bien Natalia. Y cuéntame por qué quieres que analicemos, miremos algo de tu carta. ¿Quieres analizar algo en especial o? Eh, pues sí, básicamente. Eh, pues yo soy yo soy astróloga hace más o menos 10 años, 12 años, eh, pero la verdad pues se me dificulta mucho interpretar mi propia carta, yo creo que a la mayoría nos pasa, sí. y pues ahorita eh, estoy en un momento así como como desorientada, creo que, creo que tengo bastante perdido mi centro y creo que lo he buscado por mucho tiempo y, y me cuesta mucho ubicarlo, básicamente es eso. Ajá, ajá. No, pero qué bueno entonces hablar del Sol, que es el centro del sistema solar, ¿verdad? Sí, exactamente, por eso me, me gustó mucho esta sesión, el tema. Uh -huh. Fíjate que tienes eh, coincides con la carta que está en pantalla, que es un ascendente en cáncer, uh -huh. seguro sí. en casa 11, Ajá. tienes a Plutón a los 19 grados de Libra, Y ahí podemos ver eh, ya algo interesante de cómo me hablas de esa desubicación y de esa falta de centro. Y es interesante cómo tú sabes que Saturno en este momento está pasando por Libra, ¿verdad? Ajá, sí. En este momento está pasando por encima de Plutón, en casa 4. Uh -huh. Y esto es bien interesante porque fíjate que, que Saturno es un planeta de, de, de iniciaciones, llamémoslo. Es un planeta que nos muestra... como la iniciación con nuestro Cenex, con nuestro viejo sabio que tenemos. Todos estos planetas que están en Libra eh, deben activar mucho más toda la dinámica de tu casa 4 y de Plutón ahí allí. Eh, y es muy probable que sea un momento de iniciación y de cambio y de regeneración, de poder eh, mirar hasta ahora, hasta este momento cuáles han sido tus bases de vida y poderlas reevaluar y e iniciarte en, en hacer un proceso de bases concretas y más reales. Tú acabas de pasar eh, de hace un año el retorno de Saturno. ¿Cómo te fue con ese retorno de Saturno a los 28 años? Uy, bastante duro. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, el Saturno, de hecho, eh, más o menos pues por esa época fue que inició un poco más mi crisis y mi desubicación. Bueno, seguramente ya estaba desubicada, pero el Saturno me hizo como darme cuenta que estaba desubicada. Entiendo, claro. Eh, yo pienso que si vamos a buscar el centro de la carta, que es el Sol, ya por el centro, por el centro del sistema solar, eh, al, el Sol al estar en, en el signo de Tauro, eh, en mi concepto lo que pide para que tú puedas realizarte es hechos concretos, acciones directas, Eh, poder eh, degustar la vida de tal forma eh, con placer y con y con eh, seguridad en ti misma seguramente el ciclo de Saturno que pasó a lo, hace un año, año y medio eh, mostró eh, en qué andabas como un cuestionamiento algo así como bueno y usted quién es para dónde va qué va a hacer cuáles son sus herramientas uh -huh. de acción eh, Y con el Sol en Tauro, más todos estos planetas en Virgo, me parece que es, eh, es un momento muy importante, interesante para poder concretizar, poder hacer, poder realizar cosas a nivel físicas, corporales. Tal vez la Luna en Acuario nos permite ser más idealistas y nos desenfoca un poco de el hacer como tal de los signos de Tierra. La luna en acuario es más soñadora en el sentido de, de, de buscar un mundo más ideal, mientras que los signos de tierra lo que piden es cosas, hechos, algo concreto. Es posible que ese Saturno ahorita que está pasando por encima de Plutón lo que estés moviendo, moviéndote a, a que construyas. A que Ajá. no le tengas tanto miedo a que las cosas no sean tan perfectas como quisieras. A que no importa si son humanamente finitas, si son un poco burdas y no tan perfectas e ideales como la luna lo quisiera o como los planetas en Virgo también lo necesitarían, pero eh, es posible que lo que te quiera mover es a, hacia el hacer, hacia el degustar también los frutos que vas haciendo. que entiendo sí. eso por un lado, y por otro lado pues el sol en Tauro eh, es muy importante pensar ahorita ya que está pasando Júpiter por Tauro también uh -huh. son, son dos momentos eh, de puntos de inflexión llamémoslos, en donde se necesita cuestionarte en qué quieres qué necesitas y para dónde vas Júpiter con su gran fuerza expansiva va a pasar por encima de tu sol, está pasando allí. Sí. Y eh, lo que necesita ese Júpiter es que le des datos claros, datos claves de qué quieres. Nadie va a elegir por ti, no, vas, no va a bajar ningún, a nadie, ningún mesías a decirte hacia dónde tienes que dirigir la vida. La única que sabe qué quiere y qué necesita eres tú. Y yo pienso que esa confrontación es lo que está permitiendo que te definas como un ser humano eh, único, verdadero, diferente. Que puedas definir y decidir hacia dónde quieres ir tu vida. Uh -huh, eh, sí. Me parece que es un momento, llamémoslo como un momento de iniciación. Fíjate, las antiguas tribus tenían esos... Esos instantes de iniciación muy vívidos le decían al adolescente, vaya y case un animal, tráigame la pata de ese animal. Y cuando usted me traiga la pata de ese animal, usted ya es adulto, serio, responsable, le vamos a dar una esposa, unas vacas, una casa personal y distinta. En nuestra sociedad actual se perdieron los ritos de iniciación y ya queda un recuerdo atávico como una fiesta de 15 que ya no tiene sentido ni profundidad. Pero los ciclos de iniciación siguen vivos y atentos. Cada vez que Saturno toca un planeta transpersonal, hay un punto de iniciación. Cada vez que Júpiter toca el Sol o a un planeta personal, también hay otro punto de iniciación. En ese momento, es como si la vida te estuviera poniendo a prueba para que fueras y cazaras a ese animal y trajeras la pata para que el mundo y la sociedad y tú misma te decretes como una persona adulta, responsable y dueña de ti misma. Esa es como la confrontación y por eso a veces se siente ese vacío de no saber qué quiero y hacia dónde voy. Pero uh -huh. si te concentras y te preguntas y te cuestionas y además te atreves a realizar esos sueños, por más de que no sean tan ideales y tan perfectos como se quisieran, seguramente vas a poder iniciarte como, como esa persona adulta. Ya entiendo. Okay. Eh, pienso que el, los planetas en, en Tauro, cuando uno tiene el sol en Tauro, uno debería hacerle un templo a Afrodita. ¿Qué es hacerle un templo a Afrodita? Bus, buscar todas aquellas cosas que nos producen placer y gusto y poder eh, tener espacios de tiempo para dedicárselos a sí mismo. Eh, también es importante incrementar la autoestima, la autoimagen. Saber qué le gusta a uno que quiere y ponérselo, degustarlo. Uh -huh. Son piezas importantes. Ok, entiendo. Sí. Y bueno, y, y, y Natalia, tú que has analizado en profundidad tu carta... Eh, ¿cuáles son los aspectos que más te gustan de tu carta y cuáles son los que casi no te gustan de tu carta? Pues mira, la verdad es que eh, a mí me gusta, yo, yo sí siento muchísimo el, la continua exigencia pues, la continua dualidad entre la tierra que tengo y la luna ¿sí? Uh -huh. O sea, a mí la luna me pesa muchísimo eh, yo al principio pues quería ser Eh, contadora, administradora y todo esto y terminé estudiando antropología ¿no? Uh -huh. y entonces pues ya todo el mundo me dice, ah es que los antropólogos no consiguen empleo, que hubiera estudiado la otra cosa y ta ta ta y todo el tiempo el Tauro me está diciendo ¿por qué no estudió la otra cosa? su situación uh -huh. económica laboral sería distinta ya estaría estable, creo que el Tauro me, me invita todo el tiempo a sentar cabeza, una estabilidad una tranquilidad y el Acuar es el que me invita, esa luna todo el tiempo me hace viajar, y por estar viajando pues eh, ya gasto el dinero que debería invertir, según el Tauro en otras cosas pues lo gasto en, en viajar, en conocer, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces sí, sí. hay una dualidad importantísima ahí, y también eh, no he descubierto muy bien cuál es el, a mí me parece que, que hay cosas que yo tengo claras, pero no he descubierto muy bien cuál de estos planetas Es, es uno que todo el tiempo me hace sentir miedo me hace sentir bastante temerosa de lo que de lo que debo hacer no uh -huh. entonces eh, yo siento en mi en mi carta eh, que a mí me, me, me influye muchísimo obviamente la tierra me influye muchísimo la luna y me influye muchísimo eh, un planeta de estos no sé si es el saturno que todo el tiempo me está diciendo que las cosas no van a salir del todo bien y que hace que yo me, me apegue a cosas que no me sirven. Claro, entiendo. Fíjate cómo uno eh, en una carta puede uno observar que tiene varios actores dentro de sí, actores que pueden ser antagónicos, por ejemplo tú tienes actores de mucha seguridad material, de una necesidad de De, de tener dinero, de, de tener una buena posición económica, y tienes otros otros eh, actores que son soñadores, visionarios, pero todos esos actores se tienen que mover a la batuta de un director de orquesta. El director de orquesta es el Sol, en este momento el Sol está en Tauro, en esta carta. Eh, eh, fíjate que el Sol está en Casa 11, y hay un punto de concordancia con la Luna. La Casa 11 es la casa de Acuario, y la Luna también. pues la luna está en acuario. Eh, uh -huh. Yo diría que eh, uno de los, de los puntos que confluyen los dos es en el punto de poder hacer, realizar alianzas estratégicas, de poder realizar eh, clubes de conocimiento, de poder hacer eh, eh, también como clubes de arte o puntos de encuentro donde las personas lleguen de una forma y se transformen y, y lleguen a ser de distinta forma. La antropología, indudablemente, está relacionada con esa luna en casa 8, que es la que recibe de fuerzas del pasado y que necesita darle como una estructura a todas esas ancestralidades que están ahí allí, allí rondando. Y seguramente la, la antropología cabe como anillo al dedo. Ahora, el sol en casa 11 necesita es como... De hacer como de uno hacer unos grupos de estudio, hacer unos grupos de análisis, hacer eh, eh, poder llegar a, a consolidar de, de una forma muy concreta eh, y de una forma muy productiva. Además, es posible que, que puedas encontrar un punto medio de, de, eso, de esa luna y de esos planetas en tierra. Eh, de pronto. haciendo grupos de estudio, haciendo algunos grupos en internet, haciendo eh, algunas eh, como como clubes de interés o algo que pueda inclusive ser muy rentable, ¿no? Por, por el sol en Tauro. Mhm, uh -huh. sí, entiendo. Okay, ¿Y tú, tú, perdóname, tú cómo cómo interpretas o qué interpretación le das a ese Sol en Casa Once como tal. Sí, al Sol en Casa Once lo veo como, eh, como una necesidad prometeica de traer eh, una serie de, de fuego de los dioses a la humanidad doliente y que se siente esclavizada por una serie de costumbres y situaciones del pasado. Eh, Tener esos, ese planeta, en esos sol y mercurio en casa 11, y además tener la luna en acuario, eh, te da una gran necesidad de, de concretizar a nivel de hechos una serie de ayudas hacia la gente. Es sí. como, como ser uno un trabajador social a escala cósmica, una cosa así. Eh, el asunto es que Tauro necesita también de, hacer, de, de solidez y de... y de, de dinero y, y de sentirse uno sólido en lo que se hace eh, yo pienso que, que pues se puede ver de varias formas eh, uno por un lado podría ser la persona que genera eh, escuelas o puntos de disertación o, o que visionaria hacia el futuro ¿Mm? Uh -huh. eh, también lo veo como una figura de, de necesidad de hacer cosas prácticas, concretas, útiles eh, pienso que los planetas en tierra siempre le dan a uno como la humildad de, de, de poderse uno subir las, las, las, la camisa de subir, las, subir las mangas de la camisa y poder decir que hay que hacer eh, la luna en, en acuario es muy teórica Y la luna en acuario tiende a, a, decir, y a irse siempre es por, por los estudios, por los libros, pero esos planetas en tierra permiten que uno tenga la humildad suficiente de decir, bueno, yo tengo una profesión en en la antropología, pero, pero muestra a ver cómo, qué hay que hacer para, para crecer, qué hay que hacer para, para trabajar, para trabajarme a mí mismo, para, para construir un futuro. Yo lo veo como, como que puede darte la facilidad y la practicidad de meterte en cualquier área que necesites hacerlo. Si te deja la luna, claro. <risa> ok, entiendo. Sí. Perfecto. Bueno, Natalia, muchas gracias por, por compartir. No, muchas gracias aquí. a ustedes. Bueno, chao. Chao. Eh, Marcela, ¿tú querías de pronto hacer algún aporte de, de la carta que tenemos allí en pantalla? Pues sí, me parece interesante. Eh, fíjate cómo este interés, yo pensaba de Natalia, pues que está en tierra, quería mirar acá los puntos que tiene Natalia en tierra, que debe ser, claro, es que es un 50%, es un 50%, de puntaje que tiene ella en signos de tierra y y es la, la ambivalencia que ella dice, estoy como en esta luna que me hace salir, que me hace gastar, pero realmente como que necesitamos que, que Natalia pueda afianzarse a través de eso que le da solidez, que le hace sentir como más eh, en un lugar y que además le hace seguramente tener cosas materiales y la hacen sentir más segura y combinarlo con esta otra parte que sería que sería la luna que le hace visualizar más, moverse más y ser el aire. Pero es que sí tenemos una cantidad de tierra y tal vez estas dos cosas son las que entran en confrontación, pero uno diría, bueno, de pronto podemos buscar alguna manera... que Natalia pueda realmente tener algo muy, un poco más práctico y más sólido, que gane dinero, que se sienta más, más tranquila, porque me llamaba la atención aquí en su cartica cuando estábamos mirando los aspectos del sol y los de la luna. Este solecito de Natalia viene de la casa 2, que son los valores, que es el dinero como tal. Y aquí pues tenemos una cuadratura importante, que seguramente no la hace sentir bien, pero es que la Luna también le ayuda a que de pronto ella no tenga eso, su sol viene desde la casa dos de los valores éticos, materiales, monetarios, entonces necesitamos que Natalia realmente pueda trabajar sobre eso la Luna le dice, no, mira, eso como que no es tan importante, entonces yo creo que por eso es que es la dualidad, pero lo necesita porque su sol viene desde acá y con toda esta cantidad de signos en tierra Entonces yo decía, bueno, ¿cómo podemos buscar una salida? Aquí tiene un trino muy bonito que precisamente está este sol con Saturno, que está en casa 3 y tú hablabas, bueno, de pronto de comunicarse de reunirse, de hacer grupos. Eh, este Saturno viene de, de la casa 7, entonces de pronto con amigos, hacer sociedades, mirar cómo se une con otras personas para poder... tener recursos para sentirse segura, para sentirse sólida. Entonces, Bien. yo al principio, cuando Natalia estaba diciendo que precisamente cuando estaba pasando Saturno, fue que ella se dio cuenta, aquí, en este momento que Saturno entró, ella se dio cuenta de pronto de que algo estaba pasando ahí, que necesitaba como buscar esta parte más más de tierra. Atención, sí. ¿no? Es como, como atención a la tierra, es algo así como, sí. yo sí. diría como... como poder iniciarse en el Cenex para dejar el poder atrás, es decir, en el sí. viejo sabio de la Tierra, el metódico, el que ahorra, sí. el que construye paso a paso. Uh -huh. Exactamente, entonces es como, como no tiene por qué ser aquí este esto, o es una cosa o es la otra. Pienso que lo que Natalia puede empezar a buscar es su equilibrio y empezar a mirar, bueno, una parte mía necesita... encontrar este esta practicidad este orden este esta tierra este el dinero que necesito la otra parte puede ya volar viajar salir pero es encontrar el equilibrio porque me da la sensación no sé Natalia cómo te sientes tú que estás que estás como aquí y estás aquí como que no encuentras ese centro sí en realidad o sea yo yo este o sea porque conozco mi carta Yo sí. sé muy bien cuando me paro en el sol o cuando me paro en la luna, Ajá. pero eh, desde ninguno de los dos puntos me siento totalmente insatisfecha porque me, me hace uh -huh. falta el otro, sí, entonces yo sí. no he encontrado ese punto medio, porque por ejemplo la luna me ha puesto a estudiar muchísimo, me uh -huh. pone a viajar y a estudiar, pero no, no me deja uh -huh. concretar a nivel material, entonces es un sol uh -huh. que está insatisfecho. Sí. ¿Sabes? Exacto. Y cuando ¿Sabes? me pongo a trabajar y a concretar a nivel material, hay una luna que me dice, es que esa no es la vida, ¿sí? La sí, vida bueno. es más trascendental que la rutina, que trabajar y que hacer dinero. Los dos me regañan por por su lado. Claro. Sí. Fíjate que eh, por un, eh, eso es algo así como cuando uno tiene eh, dos hijos y uno siente que a, a uno se le presta más atención que al otro. pero resulta que los dos son iguales de importantes. Yo creo que uno tiene que, eh, cuando tiene una decisión o una división de estas en la vida, lo primero que hay que ver es que es tan importante los sueños de la luna como tan importante la concretización y las rutinas y, y el día y el paso a paso de los signos de tierra. Eh, ¿Y cómo se logra de pronto llegar a una conciliación con esos dos niños? Pues, eh, dedicándole tiempo al uno y dedicándole tiempo al otro. Es decir, sí. decirle a la luna, mira luna, yo te voy a dedicar de 9 de la mañana a 12 del día, pero tú, Sol, te quedas callado cuando esté con la luna. ¿Sí? Y después sí, por la tarde sí. decir, tú, Sol, te voy a dedicar toda la tarde. Y poder uno decirle a cada uno, cuando, cuando uno está metido en el estudio y que llega a la Tierra y le dice, oiga, ¿pero usted qué hace ahí estudiando y no está haciendo algo? Le dice... te quedas callado porque no es tu tiempo ¿Sí? <risa> y uno okay, en, en, esa, en esa medida si le das participación a los dos por igual pues los dos se van a sentir queridos y admitidos y no se van a reprochar entre sí sí, sí claro ok, perfecto <risa> muy bien, Natalia gracias y gracias Natalia Muchas gracias a ustedes. Qué buena retroalimentación, Marcela, la que hiciste. Muchas gracias. Eh, bueno, pues llegamos al final de esta hora de tertulia, hoy con impases de comunicación y de jairo por allá en otro lado. Pero les agradezco a todos ustedes por esta atención y estos 60 minutos que pasamos juntos. Muchas gracias por su atención.